Nuestro querido amigo Marcelo Domínguez ¿Cómo está Marcelito? ¿Qué tal Domingo? Muy buenas noches Un placer para todos ahí en la mesa Perdonad, sacamos la cámara, decimos a la gente que estaba durmiendo Marcelo, pero no podíamos dejar eh, de Pasar esto, campeones Jardín Siempre está al lado de los grandes ¿Qué pasa José hoy? ¿Qué pasó hoy José? 15 años de la consegración de Marcelo Domínguez Allá frente a Quinta Fera En Ocao 9 En Ocau 9, ¿te acordás algo Marcelo? Sí, fue un día martes, algo ¿Qué? loco <risa> fue medio raro pero bueno este ah, fue un día muy lindo pues me acuerdo que que llegamos con una con una ilusión que bueno pudimos hacer la realidad claro vos ya venías de que te habían hecho una cosa sucia con eh Wambá allá en Salta cuando habías ganado la pelea y no te la dieron ¿te acordás? sí en ese momento fue en ese momento la vi como sucia, Hoy sí. la veo como una experiencia, claro creo que Creo, creo que gracias a, a lo que me pasó eh, fui campeón del mundo mm. porque me enseñó muchas cosas y creo que el mundo me vio de lo que yo pudiera, era capaz de dar y bueno, por eso te digo, en ese momento obviamente a nadie le gusta perder sí. y hoy la gente cuando se acuerda de esa pelea no se acuerda de cómo yo perdí con Gombás, sino de cómo me robaron con bombas. claro entonces es más significativo todavía sí sí eh, Marcelo, te saluda José como te va José, un gusto Bien, y mira y realmente a veces eh, hablando con la gente que está siguiendo el boxeo, por ahí la gente dice si Marcelo Domínguez estuviera hoy, hoy en la actualidad, sería campeón porque estamos viendo a boxeadores de peso pesado y vos a, a todos le diste una tunda que realmente estaría... ¡Avalué! ...capacitado para estar eh, eh, eh, al nivel top del eh, mundial. Eh, Será que por orgullo a veces uno lo piensa. Eh. Este... No sé cómo sería la vuelta a la vida. Mejor sería no probarlo, no intentarlo. Porque no, no sabes con qué te puedes encontrar, pero bueno, este uno lo piensa. O sea, en el plan nacional creo que sí. Claro. Creo que sí. Pero es el reconocimiento a todo lo que hiciste, porque hoy se está viendo, a veces cuando veíamos decíamos, no, mirá, le ganó a la MOL, y él estamos viendo que que es lo que hay en el boxeo argentino. No, pues yo te digo, en el plan nacional sí en el plano internacional por ahí sería un poco más difícil porque o sea, yo no sé si hoy a los 40 y pico, 40 años ya para 41 este, tendría las mismas ganas de, de, de sacrificarme como antes y para esas cosas tenés que tenés que entrenarte o sea entonces por eso te digo no, no sé si en el plano internacional podría ser, ser lo mismo no pero qué sé yo o sea uno uno puede a veces lo mira mira unas peleas y puta si yo me pongo en ese, en ese lugar <ríe> es es, estaría igual o mejor y y sabes lo que pienso a veces pienso que por ejemplo hoy sería mejor boxeador que antes porque o se me doy cuenta también cuando cuando hago guantes por ir con los chicos porque vale. yo por ahí guanteo con el camisero, con alguno de los pibes y veo que, que sigo estando bien Y mejor, porque, o sea, imagínate que después de casi tres años y pico de enseñar buceo, este, estoy todos los días recalcándole a los chicos subir los brazos, sacar la mano, esquivar. Y, y todo lo que a los chicos les, les explico ya lo ya no tengo mentalizado. O sea, creo que bocísticamente sería mejor buceador ¿eh? claro. sí ¿Y no te pica el bichito? No, pero, no. pero sí, nada, ¿no? o sea, No, no. Mm, toda la vida me pica el bichito. <risa> <porque> <risa> es verdad claro pero, lógico, pues, el que hizo toda una vida de esto lo que eso, pasa es que es la realidad claro sabes ver la realidad porque no, me, sos, tomo, sos... Me, tomo, me tomo cinco minutos <risa> o sea, a veces te embalas <risa> claro o sea para qué voy a mentirle a la gente ¿sí? la, yo a veces me embalo y digo puto más <risa> viendo por ejemplo las cosas que veo claro en el empleado nacional y entonces pero después de si y digo no no no no no porque tienen que hacer un sacrificio muy grande no porque o sea con todo el dolor del mundo y por más dinero que haya, este que, que me gustaría respetar a baja tabla la decisión que tomé. Está bien. O sea por más que me duela, porque por ahí claro, nada por me bien. gustaría, este, por ahí un ofrecimiento me, que me llamaría la atención, pero, pero no, no soy un tipo que muere, muere en la, en la, en la, que, en la que hizo. Entonces bueno, prefiero, prefiero que la gente se, se mantenga con esa imagen y no, y no por ejemplo yo hoy dentro de todo tengo una un gran aprecio por un, por un chico que hoy peleó. Que es Aldo Ríos. Aldo Ríos. ¿La viste la pelea? Sí. ¿Se dolió el fallo? Y Aldo, o sea, yo, ya no está, me parece. Ya pues está, íbamos... ya fue Aldo, ¿no? Y lamentablemente, o sea, el tiempo pasó para todos. Claro. Entonces, entonces este, por ahí ojo, por ahí estuvo mal entrenado, qué sé yo. Sí. Sí. habla algo mal en decir algo, pero... No, no, lo, lo reconoció porque nosotros sí. lo sacamos a Rosani, que estuvo allá en la pelea, y, y se lo se lo confió que realmente no estaba bien entrenado. Por Rosani ahí, es que organizó la pelea con Rivero, ¿viste? Algo mal en decir algo. O sea, pero hoy demostró que si a los no digo que esté para dejar pero hoy él demostró de que si a los 36 años no está muy bien entrenado física, físicamente sí. no, boxeo sí, o sea, claro. es más la parte física que la vocística segura, segura. Sí. creo que si no estás en, a una altura adecuada es difícil por un pibe de 20 y pico es difícil claro o sea, Ahora, uno puede pedalearla uno puede pedalearla con la, con la experiencia claro. con caminar un ring pero te tiene que te tiene que dar cuero para Marce debe ser difícil sufrir 30 minutos arriba de un ring ¿no? Porque hoy sufrió toda la pelea, desde la primer mano la sufrió la pelea Aldo Ríos. Dios dio esa sensación, pero te voy a decir que un bolsillador más que pierda no la sufrió la pelea. ¿No? No. <risa> la sufre en el momento nada no. más. ¿Sí? Sí. Escuchame una cosa. Eh, si haces una mirada retrospectiva a cuando empezaste, a lo que hiciste, y vas viendo, recordás siempre todo lo que hiciste, mirá a tus pibes, mirá a tu señora mirar eh, todo todo eso que hiciste en estos 30 años, ponerle, 35 o 25. Yo pedí hasta los 36. Bueno, y, pero todo esto, ¿qué qué sensación deja? ¿Qué decir? La pucha, todo lo que hice, qué grande que fui, qué gran campeón que fui, cómo la gente habla de Marcelo Dominguez como el gordo bueno del boceo. ¿Qué, qué, ¿Qué decir? ¿Qué, para vos, para tus adentro, ¿no? Cómo cómo lo, lo contando tu intimidad, tus adentos, tu tu físico. Sí, yo volvería a hacer lo mismo que hice. Yo creo que lo único que le cambiaría por ahí más a a lo que hubiese sido mi carrera, no por ahí, sí. por ahí ser un poco más me, más mediático, qué sé yo, o sea, ser un poco más vocón. <risa> vos... No, pero nada, bueno estás para eso. No, no, porque yo creo que, o es la realidad, no no no no no no no recrimino lo que hice, pero pienso que si yo por ahí Eh, hoy viendo viendo lo que hacen todo todo esto y lo que logran sí. sin ser nada sí. yo con lo que fui realmente arriba de Don Ríos habiendo sido un poco más mediático por ahí este hubiese sido un poco más de, de lo que realmente soy creo pero con, con la única diferencia yo veo una cámara y yo te digo la verdad, yo veo una cámara y en vez de salir a, a ponerme adelante salgo corriendo y me pongo atrás <risa> pero, pero Marcelo la, la gente la cámara, ojo, claro. no me gusta Sí. me gusta ni no me van a gustar aparte vos tenés la forma de ser, la forma educada de hablar, nunca matás a nadie nunca vas a romper la cabeza a nadie no marisco, no, no, pero digamos, no. siempre fuiste un señorío siempre cuando no lo obviamente no, pero digamos, siempre fuiste un señorío un hombre que la gente por acá ya dice, y está, el gordo bueno y fuiste un tipo que dejaste una imagen una forma de ser que es difícil cambiarla, viste es no, difícil. otra cosa es ser buena, otra cosa es ser boludo Sí, Hasta era bueno, bastante, pero yo creo que, que sí. o sea, yo, yo creo que Hasta donde sí. se puede usar la educación, obviamente sí. se usa, después, sí. bueno, obviamente... Pero vos lo usaste y siempre. ¿no, no? Y, y ¿Sabes lo que pasa? Que hay veces hay veces que por ahí una palabra mata la pata un, un golpe, ¿viste? Sí, Entonces, sí. Yo traté de siempre de usar la cabeza, qué sé yo, yo creo que hasta el día de hoy, o sea, yo mismo ahora, ahora que estoy parado frente al teléfono, este yo soy un tipo que... que, que puta, yo me pongo a caminar por mi casa, y por mi casa, nomás, sí. más y digo, pues también lo lo que logré, digo, veo mi familia, veo, veo mi tranquilidad, de saber que tengo mi casa, que tengo mi coche, sí. que, que vivo tranquilo, qué sé yo. Tiene un cacerón enorme, hermoso, yo tuve la suerte de comer un asado una noche, que hicimos una, un programa directamente de la casa de Marcelo, a hacer el programa y dice, nos vamos al fondo, ¿a qué fondo? ¿No? Cuando fuimos al fondo, había una parrilla, que sabés lo que era la parrilla esa, ¿te acordás, este, Marcelo? Sí. Nos mandamos un asado, ¿Qué tra una hora de transmisión y tres horas comiendo, No, pasaba una noche bárbara, una, tiene una esposa extraordinaria, una señora extraordinaria, los chicos de, de Marcelo son bárbaros, una educación, de, son, bueno, salen a lo que es el, el matrimonio, ¿no? Yo, eh, la señora y Marcelo. Yo no, no, no creo que lo mío pase por, por un problema económico, o sea, pasa por, por, por satisfacción de no querer ensuciar el nombre, o sea o sea puedo tener mucho más, me, menos, no sé qué sé yo, no sé si tengo mucho, no sé si tengo poco, no sé lo que tengo, pero lo que sí, sí, sí estoy bien claro es que tengo, tengo la convicción de lo que hice, de lo que quiero y lo que, y de lo que fui no, o sea, sí. en ese sentido trato de cuidarlo, o sea no, no me no me va a cambiar este volverme a subir un rip si si gano diez millones de dólares sí. yo voy a seguir siendo el mismo tipo o sea y voy a vivir Para mí, lo, lo primero es estar tranquilo con, conmigo, con mi familia, y después, bueno, o sea, qué sé yo, pasión creo que... Y aparte? A mí, particularmente, lo que me ayudó muchísimo, muchísimo, es obviamente, salvó la familia, claro. salvó la familia, el hecho de que yo me metí enseguida en los gimnasios, y no solo, no solo el hecho de entrar en el gimnasio, sino de que, que realmente me está yendo bien como técnico, creo que... Sí, se está o sea, yo no creo que mucho que muchos gimnasios tengan 10 profesionales en un mismo gimnasio, uh -huh. no hay yo no creo que haya muchos, sí, sí, yo tengo idea. 10 profesionales a cargo, este, tengo bastantes chicos amateuros en los cuales dos, tres, les tengo muchísima confianza, entonces eh, los resultados este, se, se están viendo porque de tres años y medio a la fecha, este, creo que hemos tenido una o dos derrotas nada más, este... Bueno, creo que, que eso es mérito un poco también de los chicos, no son los míos, ¿no? Pero pero uno uno los, los ayuda y bueno, entre, entre todos estamos haciendo un gran gimnasio. Eh, Marcelo, bueno, a toda la gente le decimos que si usted quiere practicar boxeo vaya a Atlanta, sí. que ahí va a estar Marcelo que es encargado. Y hablando de temas mediáticos, y seguramente va a estar en la palestra porque ahora el 8 de octubre tienen una pelea contra un mediático se volvió mediático viste o sea, vos le ganaba y nadie decía nada y ahora viste está bueno bailando y ahora se hizo. Es que no sí que nadie dice nada eso no. o sea yo mira yo soy tipo yo, yo soy eso, yo soy la persona que yo ah, o sea ahora, ahora viene un tema una cuestión mediática polémica y campea con otro boxeador mío Fabio Entonces, este voy a estar en contra de Fabio, ¿Sí? pero más allá de eso, yo con Fabio no tengo nada, al contrario, yo me llevo muy bien, he hablado mucho con él, después de, la, de las peleas lo he ido a ver, las veces que estuve en Córdoba me lo encontré, o sea, para mí Fabio fue un buen tipo, para mí Fabio es parte de mi vida, de mi vida autistica, ¿no? Claro. Es parte de mi vida ausística por ahí mucha gente no se acuerda ni que fui campeón del mundo, no se acuerda de mis peleas con Mole ¿Sí? Y... es que había una diferencia tremenda de giraje. Claro, Marcelo, pues, vos me con un tipo que se llama 30 claro, kilos No, pero igualmente vos, que... vos fuiste que le a Moli, no sí. Y, y, vos, vos peleaste por todo el título del mundo, me veces, Claro. No o sea, eres, entonces, por eso te digo, Moli eh, Fabio fue, fue parte de fue, fue parte de mi, sí, de, de, mi vida auténtica. Sí. Había que tener, creo que Fabio ojo. O sea, puede ser muy buen boxeador, puede ser malo, puede, no sé, como lo tilden cualquiera o como lo como lo pueda jugar cada uno pero yo o sea el día que vos tuviste mingo, el día sí. que tiré sí, sí. este yo tú tuve yo tuve lo que hice fue pedir un aplauso a Fabio porque las sí. palabras exactas que dije fueron él, él le devolvió a, a, la, a la categoría le devolvió le devolvió el prestigio que no, casi casi rato nadie se lo daba seguro o sea seguro. no sé si peleando bien o peleando mal pero dio espectáculo pero dio espectáculo siempre. O sea, le devolvió a la gente el el, el ganar dinero en esa categoría Sí sí sí. Este, la, hizo mucho Fabio, Fabio por esa categoría. Entonces, sí, sí. Eh, obviamente, como no va a merecer el respeto. Ahora había que tener para estar en un cuadrato con un tipo que se lleva 30 kilos, ¿no? Sí, pero a mí me querido. Todo no, a 50. ¿Eh? Peleé con uno que me llevaba cincuenta Sí, bueno, pero por eso, con todo esos estoy para arriba. Hay que estar arriba de un cuadrilátero. ¿no? Bueno, no es que estás Haber peleado con Baluet Balué ahí está, otro más. Pelecía con Value ya a Fabio lo veía chico. Claro, de ¿no? <risa> la anécdota que tengo. Sí. Yo tengo una anécdota nueva Ayer estábamos viendo la pelea, estábamos en Loma de Zamora Sí. Se peleaba... Ah, sí, sí. sí estuvo, Bat... estuvo la gente nuestra ahí. Batón Basile con Bispo. Sí y yo soy muy amigo de la gente, obviamente, como yo trabajo para el diario para el sindicato camerano, claro. este soy muy amigo de, de los pibes que van a, a televisar y que, mm. que filman, que sacan las fotos, y, mm. y me tomaron de reportero los pibes, como no, ah. o sea siempre son ellos los que ponen, los que ponen los micrófonos, y ellos no se hacen ver, y, y, un par de veces como un día faltó uno, dije dame que tuviera mano, y se quedaron los tipo claro, maravillados, por <risa> la nota que le hice, digo, pero claro. Pero si vos trabajaste en radio, cuatro años en radio. Digo, algo si vos no... trabajaste en radio, Estuve, claro. Me puse con... práctico, digo, aparte del hecho de que me hayan hecho tantos reportajes en mi vida, obviamente, claro. que si no aprendí Trabajaste con otro gran amigo mío, sí. con Juan Eduardo, sí. con, Ari sí. no, y con Ariel Messi, ¿no? Claro, también. Con Ariel Messi, con, con Juan Eduardo, sí, yo, con no. todos, con todos los chicos. Entonces, este... Claro, los pibes siempre siempre me agarran para hacer las notas después claro, de la pelea, ¿no? Claro. Y bueno, antes que empezaron las peleas y la pelea de todas las, estaban las de Mateo no sé cómo saltó el tema de la pelea de Evalué, mm. y le digo, mira, yo la tengo la tengo bajada a mi celular esa pelea. Sí. Y tengo un celular que tiene una pantalla bastante grandecita, que tiene muy buena definición. Entonces, le digo, mira, y se puso a verle el fotógrafo <ríe> y la vio entera, ¿no? Y me dice, ¿y ahora como carajo hago para quedarme acá? mirando esto, ¿me dice? <ríe> y la ley de salud. Bueno, eh, Marcy... Te sacamos de la cama, te agradecemos muchísimo estos no, no, no, minutos que nos diste. La cama la no estaba durmiendo. Es lindo, es lindo que la gente sepa, recuerde a esos boyadores que tanto dieron. Nosotros permanentemente tenemos el recuerdo, porque bueno, yo sabés que te aprecio muchísimo. Y el equipo también te aprecia. Y además siempre tuviste la sonrisa, la mano extendida para con nosotros. Y bueno, es una enorme satisfacción poder recordar con vos estos 15 años de haber ganado el título. Y te decimos que te deseamos un beso enorme a tu señor, a los chicos, a las nenas. Bueno, muchísimas y, gracias, amigo. Y nos vemos en cualquier momento. Te quiero agradecer este a vos, porque la verdad es un, re, un recuerdo grato este siempre. este 15 años es un número que realmente marca, porque ya uno mira para atrás y dice, puta, tanto tiempo pasó, y parece que hubiese sido ayer. Sí. Este, a contar yo, yo te, te agradezco a vos, a todo tu equipo ahí, toda la gente que siempre si siempre se acordaron de mí y obviamente y en este día como hoy por ahí más todavía no porque uno tiene tiene creo que con 40 años para vivir soy joven pero unas cosas ya estoy viejo como para boxear supongo claro. este pero uno mira para atrás y se pone nostálgico o se pone viejo Entonces, claro, sí, la verdad, uno se pone tan nostálgico que a veces piensa puta ya me estoy volviendo viejo este, pero bueno cómo cómo cómo olvidar el día ese día que cuando metí la mano que Cómo cómo salté con mi técnico, cómo o sea que no lo encontraba mi viejo en ningún lado. Estaba tu viejo en el escenario, ¿no? Sí, sí, sí, eso fue, me puso maluco que habíamos ganado el título. No, no, <risas> encontraba, no ¿sabes lo encontraba, o sea que lo que se me ocurrió. al padre. Al dije. Claro, en medio de todo el balón que habría visto. nada. No lo encontraba, no lo encontraba y, y, y puta me empecé a poner nervioso. Digo, ¿qué? A este, a este, le agarró, le agarró un ataque. Dice, yo, viste? No pensaste un segundo, ¿eh? Y, claro, viste qué sé yo? Vale, la fe… lo y, bueno, los dos parecidos igual pero bueno gracias amigo por todo pero, gracias a vos gracias a todos a todos tus oyentes amigo. gracias a todos los mundos te damos un enorme saludo y ya van a explotar los teléfonos hablando de que salió en Barcelona el eh, domingo por acá chao hermano y gracias por todo bueno, hasta luego chao chao